10 de la mañana, 38 minutos, menos mal que es viernes, Lara, ¿eh? menos Contaste mal que es viernes, la encontré la tapa del termo, menos mal que es viernes y porque eso quiere decir que es, es el momento de la columna de economía, claro que sí, una semana con muchas novedades en materia económica, por eso está en línea el licenciado Francisco Barberis Bosch, nuestro economista de cabecera, Fran, buen día, ¿cómo andás? Día, bien, bien, vos en Capital Federal. En Capital C. Sí. Y no estás porque en ninguna audiencia no. pública, porque está repleta de audiencias públicas del Defensoría sí, del sí, Público. Públicas, del G de, vos no estás en ninguna. No, no, no, tengo compañeros del doctorado que van a ir, pero yo tengo que tengo asistencia, así que no, no puedo escaparme mucho. Está uh -huh. bien, está bien, está bien. Eh, decíamos semana con mucha información en materia económica en nuestro querido país. Sí, la verdad que sí, muchas eh, muchas novedades. Eh, tenemos temas de, además de todo esto de las tarifas, que, que hablamos un poco la, las últimas veces eh, hay novedades con la inflación con in, impuestos a las ganancias con temas de impuestos en general con las famosas inversiones uh -huh. eh, y más yo agarré los, algunos en realidad pero hay un montón de temas económicos Sí, bueno, lo del el mini Davos es el tema de la semana, si se quiere Sí, sí la verdad que sí, mediáticamente le, le están dando mucho y Bueno, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Bueno, comience por el tema que usted quiera, maestro. Comenzamos con un poquito con inflación, un par de comentarios nomás. Eh, salió el último número de inflación, el número de, de la inflación de agosto, uh -huh. que es, fue una de las noticias también con impacto porque fue muy baja, del 0,2%. Eh, en realidad hay que aclarar, aclarar que ese número del 0,2% tiene la baja en todo lo que es las tarifas que se echaron para atrás. Claro. Con lo cual, digamos, por eso está tan bajo. Si uno mira el último número de inflación, era del 2,05% el de julio. Claro. Digamos, viene, obviamente, igual venía bajando, en mayo había sido el 4 y pico, después el 3,08, el 2,5. Ahora es el 0,2, pero esto es más que nada por el efecto del de la caída de las tarifas uh -huh. claro llama la atención que desde el gobierno lo presenten esto como un logro vieron que estamos bajando la inflación cuando si no fuera por el freno a las tarifas la inflación sería mucho más alta es decir si se si hubiesen aumentado las tarifas como quería el propio gobierno si sí, exactamente o sea, hubiera sido más alta por lo menos eh, la de este mes la del si sí, la de este mes sobre todo si uno mira por eso está bueno mirar lo que siempre miramos de la inflación núcleo ajá uh -huh. El índice de, de precios del consumidor está como dividido en tres partes. Eh, uno son los precios de los bienes estacionales, como las verduras, por ejemplo, que van cambiando con la estación, que también en esta parte de, bajaron y por eso también están bajo el número. Pero bueno, eso es por la estacionalidad de, de los bienes que cambian con la estacionalidad, por ejemplo, el tema de los tomates, las, las verduras en general. Después están los bienes regulados, los precios regulados, como los de la energía, el transporte, las prepagas. Y después está el tema de eh, la inflación núcleo, que es todo el resto, digamos. Esa es la más importante, porque es la que no depende ni de la institución del gobierno ni de los cambios uh -huh. estacionales o de clima en el año. Y esa inflación bajó, pero no tanto, digamos. Eh, la del mes anterior había sido casi el 1,9% y eh, la de este mes es de 1,7%. Ajá. Uh -huh la de este mes con respecto al mes anterior es decir está un poco más baja que el mes anterior pero tampoco es una locura viene bajando digamos pero de a poco digamos uh -huh. eh, la de junio había sido el 3% la de julio 1,9% ahora es 1,7% está bajando ya en el núcleo pero todavía se mantiene alto todo lo que es precio de alimento de vestimenta de espacimiento con cuestiones que tienen que ver con la vivienda cerrando los precios regulados etcétera ehm vienen, bueno, aumentando a ese ritmo. Después, bueno, como el índice está compuesto por más cosas y cada una pesa distinto en, en el gasto, el índice de, de precios terminando ese número del 0,2. Pero bueno, lo que hay que mirar por ahí un poco más es, es este, num, este número de, lo, de la inflación núcleo que, de vuelta, puedes ver, el vaso es medio, medio vacío, medio lleno. Viene bajando, pero todavía está, está uh -huh. alto, todavía. Uh -huh. 1,7 sí. todavía es, es un número alto claro y ver qué es qué es lo que va a ocurrir precisamente cuando este, bueno estamos en plena en pleno desarrollo de la audiencia pública del gas cuando efectivamente se den los aumentos del gas y de la luz sí, bueno de todo a otro repunte de la inflación uh -huh. o por lo menos del número de, del número del ipc claro seguramente va, va a volver a subir hay que ver cuánto según según cómo termine siendo el aumento el gobierno, bueno, la otra vez hablamos que lo querían repartir un poco más en el tiempo, lo cual es un poco más inteligente. Pero sí, va, va a repuntar, porque eh, porque el índice lo mide y así como ahora cae, porque se cayeron los aumentos, va a volver a subir en el aumento que quieran. Seguramente menos, porque ahora antes el aumento iba a ser del 400%, ahora va a ser más bajo todavía, etcétera Hubo aumentos incluso mucho más altos, del 400%. Y ahora se supone que el primer aumento va a ser más bajo, pero igual va a subir. Eh, y hay que ver, lo importante además es qué efecto tiene esa suba sobre los precios del, de las cosas, digamos porque en su momento cuando se subió los cuando subieron las tarifas, eso tuvo un impacto en el precio de las demás cosas, tuvo un impacto inflacionario en general, uh -huh. más allá del precio propio del gas o de la electricidad, porque al subir los costos de las empresas, de los comercios, eso se trasladó a los precios. No debería trasladarse de vuelta porque en realidad los precios ya subieron por ese efecto y no sé si bajaron mucho, me parece que no. Eh, pero bueno, nunca se sabe. Capaz que pueden subir de vuelta por el, por el efecto del mismo aumento de las tarifas, lo cual sería no sería demasiado lógico, pero puede pasar tranquilamente. Eso hay que estar un poco atentos. Claro. Uh -huh. en eh, hay... Sí, que, sí no, con eso hay que esperar... Hay que ver qué pasa. Hay uh -huh. que ver si, si le perdura la sonrisa al ministro Alfonso, como tuvo estos días, anunciando la baja de la inflación. Pero bueno, sí, están obviamente, están tratando de dar buenas noticias, y ese es un... más allá, si uno no mira el número en detalle, sí, es una excelente noticia, uh -huh. pero 2, no existe. Claro, pero un minuto después aparece Sturzenegger y te dice no, inflación de 1% mensual no nos sirve. No, sí, Sturzenegger dice que todavía no... que todavía no hay no hay una señal demasiado importante o persistente de, de la baja de la inflación. No, reconoce que la inflación está bajando, pero dice que no, no suficiente como para seguir bajando las tasas, uh -huh. o no como para bajarlas demasiado. Eh, en economía quieren que baje la tasa por lo menos 5 puntos más de lo que ya está, ahora están en un 27%, y quieren bajar las 5 puntos más la tasa de referencia del Banco Central para que bajen los costos de la inversión, los costos del financiamiento en general, aumente el consumo, etcétera y Torcenegger, el presidente del Central, todavía no, eh, no, no le no le parece que es suficiente señal, entonces sigue con las tasas a altas y las está bajando muy de a poco. Mhm. ¿Qué está esperando la Bati señal? ¿Cómo? <risa> está esperando la Bati señal. <risa> sí, un poco así. Eh, aparentemente de los dos vieron que todo es contextual. El más ortodoxo, el más duro aparentemente es Torcenegger. Sí. Mhm. Uh -huh. Sí, Praticaí bueno, como le interesa que la economía sí, funcione. Sí. el bandeado pues, del gradualismo resulta que es para Exactamente. Eh, Praticaí bueno, porque está más expuesto obviamente su industria y tiene la necesidad que la economía se mueva, entonces uh -huh. no sé si es un convencido, pero ahora está más, aparentemente con una postura un poco más keynesiana de sí. de gastar, de bajar la tasa de interés para que la economía se vuelva a, a mover, porque una vez que digo, ya estamos en el segundo semestre, ponele que la inflación ya está bajando, ahora el tema es qué pasa cuando la economía se mueva y si la si la inflación va a subir o no, cuando la economía se mueva, pero el tema igualmente es que tienen que hacer que repunte a la economía. Uh -huh. Uh -huh. Así que eso es lo, lo que le preocupa a Patel y por eso le pide que baje las tasas más rápido, esto tener que, que se niega todavía. Otro otro de los temas eh, importantes y de que mencionabas, el tema de los cambios, me pregunto. En ganancias, hoy la tapa de algunos diarios daban cuenta de cierta decepción respecto a los anuncios del gobierno. Recordemos que en campaña la promesa era, se va a eliminar el impuesto a la ganancia. Los trabajadores no tienen que pagar impuesto por trabajar, muy contundente Macri. Bueno, por los anuncios que se hicieron parece que no va a ser así. Sí, cambios entre comillas. Ahora lo que están diciendo es que, que no les da la plata para... Para, para hacer todos los cambios que querían en este año ni en un año solo, de hecho sino que va a tener que hacer una cosa gradual en varios años eh, y lo que tiraron en realidad fue un borrador o, o se filtró digamos, entre comillas, un borrador de proyecto para presentar recién el año que viene y que además sería gradual a lo largo de algunos años, así que sí, cambios más o menos bueno eh, menos que, que más de hecho eh, el borrador que tiraron en sí tiene tiene algunas cosas interesantes el tema es este en primer lugar que están eh, nada que lo están haciendo que es una cosa que no se sabe exactamente cada parte cuándo va a llegar y esto que no le que dicen que no les da la plata en el sentido de que dejarían de recaudar una parte importante que es cierto de lo que recaudan y entonces por eso me lo pueden hacer pero bueno Ahí están las prioridades claro. del gobierno. Si claro, por eso retenciones... eso lo sabían. Digo, cuando prometieron que iban a bajar retenciones, que iban a sacar el impuesto a las ganancias, digo, eso se sabía porque digo, los números son números, son cuentas, se sabía que si sacabas todo ibas a dejar de recaudar. De momento que estabas haciendo ese anuncio de campaña, eso implicaba que el Estado iba a recaudar menos. Sí, exactamente, digamos, la, más allá de, de los vaivenes económicos, la estructura de, de la recaudación de, de impuestos es más o menos siempre la misma. Y el impuesto a las ganancias junto con el IVA y algunos más es un, el principal impuesto, uno de los principales impuestos junto con el IVA. Entonces, sí, se sabe. Eh, pero bueno, no, no sé qué... Eh, supongo que habrán esperado para anunciarlo, ahora están diciendo perdón el año que viene porque justamente es como como lo que les pasa con la soja un poco dijeron vamos a bajar el 5% por año, bajaron el 5% y ahora dicen no, y el año y no, no nos da para bajarlo. Y es verdad, no da para es imposible bajarle impuestos a todos, a todo el mundo porque el que es el gasto público existe y hay que financiarlo. Entonces, esta idea que tienen que todavía un poco repiten de bajarle impuestos a todos a todo el mundo es medio es medio rara porque la plata de algún lado hay que sacarla Digo, el estado, es fácil aumentar el gasto pero es muy difícil bajarlo eh, de hecho bajaron algunos calculan que de todo esto que estaban diciendo bajaron medio punto del, de los famosos 45 puntos de déficit del PBI se supone que bajaron medio punto hasta ahora lo cual es bastante poco con respecto por lo menos a lo que ellos querían pero eh, Y esto tiene que ver con eso, no, no se puede bajarle impuestos a todo el mundo sin sin mucha planificación, porque lo que hicieron fue bajar impuestos, uh -huh. no hacer una reforma, y es lo que están diciendo que habría que hacer también, pero que, pero que por ahora no. Y por eso, como por ahora no van a hacer una gran reforma impositiva, lo que están diciendo es algunos cambios en ganancias para el año que viene y otros para más adelante. Eh, que Si uno mira los puntos, hay cosas que, que están buenas, y cosas que uno comparte míos. Por ejemplo, subirían el mínimo no imponible eh, el año que viene. Hoy el, el mínimo no imponible está en 18.000 pesos claro. para solteros y 25.000 para casados uh -huh. con dos hijos. Eh, 25.000 para casados con dos hijos es un poquito menos del sueldo promedio de la economía, claro. digo, de, de dos sueldos promedios, digamos, de la pareja sumado. Uh -huh. O sea que... Lo que están diciendo es que una pareja con dos hijos que gane menos del promedio de la economía, hoy en día paga impuestos a las ganancias. Claro. Eh, es bastante bastante fuerte, digamos. Uh -huh. ¿no? el, el impuesto a las ganancias perdió lo que tenía de progresividad, perdió bastante progresividad en el sentido que cada vez más gente paga, cada vez más impuestos a las ganancias, cuando originalmente... Hace pila de años Cuando se impuso Se supone que era un impuesto a los altos ingresos eh, No sé Los gerentes Digo, se, se supone que alguien que gana Mucho más del promedio Tiene que poner impuesto a ganancias No el trabajador medio O los que ganan menos del promedio uh -huh. eh, Entonces Bueno, con e estas propuestas Lo que harían es En parte solucionar eso, tampoco del todo Porque lo que hacen es Subir el mínimo no imponible cambia, hace que la que menos gente pague el impuesto los que están más abajo, pero lo importante en realidad para que sea progresivo el impuesto es cambiar las escalas. Claro, ese es el gran tema, el de las famosas escalas. Es el gran tema, que es lo que no se sabe si van a hacer venir bien, bien el otro o cuándo. Pero el tema de las escalas es, en realidad, es lo importante del, del impuesto a las ganancias, que es lo que en general no se viene actualizando. Exacto. Eh, es decir, bueno, si vos ganabas 20.000 pesos, pagas tanto, si ganabas 30.000 pagas un poco más, si ganabas 40.000 un poco más y así. Pero bueno, antes pasaba que había gente, por ejemplo, que no le convenía que la hacienda en el trabajo porque pagaba más impuestos a las ganancias y terminaba cobrando menos que antes. Claro. Ese tipo de cosas pasan por por cómo están hechas las escalas y por cómo quedaron desactualizadas. Bueno. Entonces, eso es, bueno, es un tema que hay que ver si se cambia solo el mínimo no imponible es una mejora para los que están más abajo pero no cambia el, en sí la regresividad que tiene hoy el impuesto eh, después otras cosas que dicen que harían en ese proyecto pero que de vuelta no se sabe en qué año exacto lo van a implementar es que van a bajar las alicotas más bajas eh, la que la más baja del 9% pasaría el 4% o sea que ahí también a los que están en la parte más baja del impuesto los beneficiaría Eh, y pondrían alguna alícuota incluso un poco más baja para arrancar, etcétera, del 2% Son son todos puntos, digamos, de ese borrador que tienen Y lo otro que también está interesante Hay que ver si hacen, pero que estaría bueno Es las alícuotas más altas que son del 35% Es decir, el, el máximo que, que cobran es de 35% Para las, las escalas más altas, los que más ganan Eso están hablando de seguro del 40% Para la parte más alta, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, ...que si fuera, digo, si se cambiaran las escalas... ...con lo cual fuera progresivo realmente el impuesto... Eh, está, ...está interesante y de hecho está en línea con... ...con otros impuestos a las ganancias equivalentes de otros países... ...que llegan al 40 o 42% incluso de, de las ganancias... Eh, ...es decir, lo que pasa hoy en día con el 35% es que... ...una gran cantidad de gente fue subiendo en la escala por el tema de la inflación y porque no se actualizaban las, las escalas, con lo cual hay un montón de gente que paga el 35%, es decir, el 35% paga en los gerentes que cobran uh -huh. los mejores sueltos de la Argentina claro. y gente que no tiene nada que ver claro. con esa Claro, ganás 30 lucas, ganás 250 y pagás el 35%. Exactamente. Claro. Entonces, esto está está bueno porque no todo es lo mismo y el impuesto a la ganancia tiene que ser progresivo. Exacto y pagan todo lo mismo, no, es, es lo que lo que soy que es un puesto más regresivo que progresivo uh -huh, en realidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, justamente le como decía, Radgail dijo que no tenemos actualmente no tenemos recursos para hacerlo en un año o dos, dijo. Así que capaz seguramente el año que viene cambie el mínimo no imponible que es lo que vienen haciendo y después no sé, después nos de esa futurología y sí, después nos van a decir que para garantizarlo van a tener que vamos a tener que reelegir a macri <coughs> ya sabemos más o menos cómo viene esto de 2018 2019. dijeron bueno lo podemos completar pero en el segundo de periodo. Fran, el tema de la semana, sin lugar a dudas, fue este foro de inversiones de la Argentina, el llamado el llamado Mini Davos, que se llevó toda la atención eh, periodística y de expertos a lo largo de esta de esta semana. Una apuesta fuerte del gobierno, al menos de lo mediático y la imposición del tema, le salió bien. Sí, sí la verdad que en todo el tema mediático le salió muy bien. Yo miraba los medios, los, los diarios, la tele, los titulares, y eran todos Estaba lleno de noticias de titulares, de, de la Argentina vuelve a crecer, esto está buenísimo, todos los gerentes de las grandes empresas elogiando al el gobierno y al país, con lo cual mediáticamente la verdad sí que le salió muy bien. Y me parece que, que la idea principal de, de este mini Davos era básicamente esa, es decir, cambiar un poco el clima, de el clima el humor social con respecto a la marcha de la economía, uh -huh. eh, dar un poco... Un, un cambio, un giro importante a eso es decir como ahora pueden mostrar que el número de la inflación viene bajando más allá de, de cuánto baje pero que hace dos meses o dos meses ponele que viene bajando eh, y que hay señal de recuperación en algunos sectores de la economía, digamos, leves señal de recuperación entre comillas, de vuelta uh -huh. todavía la actividad está en caída pero está cayendo menos que en los meses anteriores respecto al mes anterior, que algunos sectores vienen repuntando. Con lo cual, me parece que el el, el objetivo principal de era mostrar eso, mostrar que hay un el segundo semestre, digamos, sin decirlo, está empezando a llegar o va a empezar a llegar. Eh, en ese sentido, me parece le, le salió sí, muy bien. Y después también tiene que ver con otra cosa que es eh, no solo por una cuestión del del relato económico, digamos, para para la población, sino por para los propios empresarios en el sentido de que eh, apunta a mejorar las expectativas de, de la economía y de, para la inversión sobre todo para fomentar la inversión porque uh -huh. mucho esto es algo que Keynes ese estudio mucho y escribió mucho sobre esto la inversión fluctúa mucho digamos según el, él decía hasta según el, el humor de los empresarios y según cómo se haya levantado ese día eh, y cuando hay malas expectativas obviamente la inversión cae Y si la inversión no repunta, uh -huh. también es difícil que crezca la economía. Pero si la economía no crece, la inversión tampoco repunta. Entonces se arma un círculo vicioso que esto este mini DABOS me parece que él intenta romper. Y en este sentido, bueno, obviamente están todos los anuncios de las inversiones. Desde el gobierno dicen que, que hay como 40.000 millones de dólares de inversiones que se van a hacer en este mini DABOS, que 25.000 ya están en ejecución, que... Puede ser, digo, no, no tengo los números como para chequearlo, pero es posible. El tema es que obviamente la inversión no se desembolsa toda en un solo día, con lo cual el efecto de, de las inversiones tarda, digo, unos meses por lo menos, eh, tarda en, en verse claramente el efecto. Pero se supone que están están haciendo cosas interesantes. De hecho, hay, había incluso alguna noticia interesante, como eso de, de Siemens, que va a invertir en, en energías. En infraestructura en energía renovable etcétera eh, lo cual está está interesante pero de vuelta para mí el mayor la mayor importancia de este mini tiene que ver con, con esas dos cosas con cambiar el clima en la percepción de la economía en general y en particular para los propios empresarios locales te diían para los locales para que vuelvan a invertir porque si no no se reactiva la rueda nunca digamos Eh... Entonces, eso esto es interesante. Después otras cuestiones. ¿Hay algún comentario de este minivado otra de los titulares que que estuve mirando, algunos tenían que ver con que eh, las empresas, algunas de las empresas necesitaran más al gobierno lo de siempre, eh, más flexibilidad uh -huh. laboral y menos impuestos. Eh de hecho, uno un titular era básicamente eso. Las la multinacionales la reclaman a Argentina más flexibilidad laboral. Uh -huh. claro Y después yo vi otra... Eh, después no voy a subir la imagen porque me pareció muy gracioso. Vi otro titular del mismo diario que dice... ¿Vieron que, que Monsanto fue comprada por Bayer? Sí, señor. Mm. ¡66.000 millones de dólares! ¡Eso es una sí, compra! Sí, una locura. Más, el, más del doble de nuestras <susurra> reservas Por favor. Eh, y es de hecho eso, ese monto es más del 10% de nuestro país claro. por ejemplo eh, un poco más más más cerca del 155% de hecho de nuestro pe Sí, es una locura <risa> eh, esta compra digo, es bastante terrible porque ese grupo es esa nueva corporación va a controlar más o menos el 30 del mercado mundial de semillas y de agroquímicos este eh, Y además, a mí me pareció un poco gracioso porque estaba en el mismo diario donde las multinacionales reclamaban Argentina más flexibilidad laboral y que se preocupaban por el poder de los sindicatos eh, acá dice, la sociedad rural están en alerta por el nuevo gigante, por el poder de mercado que va a tener entonces me, me pareció muy gracioso como depende de, del momento, a las multinacionales en un momento les preocupa el poder de los sindicatos pero en otro momento a algunas empresas les preocupa el poder de las multinacionales uh -huh. o de, las, de otras empresas con las que en sentido compiten en algún punto. Eh, con lo cual, bueno, nah, tampoco hay que creerse del todo ese discurso de, de la flexibilidad porque es cierto es cierto que muchas empresas que lo están pidiendo, eso ni hablar. Y es posible que muchas empresas, digo, la, las empresas multinacionales en general, una de las cosas que buscan es efectivamente pagar salarios bajos. Y puede ser que que no se instalen en tu país porque no tenés salarios tan bajos. Exactamente. Ahora el tema es, digo, varios temas. Uno es qué tipo de inversiones querés atraer vos, porque no es lo mismo todas las inversiones, es decir, no todas las inversiones requieren salarios demasiado bajos. Eh, en general las que buscan salarios más bajos son las que te generan trabajos la maquila en México, por ejemplo, el trabajo de ensamblado, trabajo de muy poca calificación, muy poco valor agregado, y que después tampoco te, cuando se van no te dejan mucho porque son plantas que vienen, se estarán uh -huh. la, las mismas plantas, las fábricas están hechas para armarse y desarmarse, de hecho, y transportarse a otra parte del mundo donde haya costo más bajos, si es necesario, eh, y eso pasa todo el tiempo, digo, se, se mueven las plantas. Eh, con lo cual cuando se van tampoco te dejan demasiado, más que gente sin trabajo, pero no te dejan eh, gente, digo, hay casos de otras empresas más tecnológicas, más importantes que a veces se, se han ido, pero dejan un montón de gente calificada, preparada, que de pronto levanta otra empresa. Eh, ha pasado con el sector de software mucho, con IBM, con cosas de hardware, incluso acá en Argentina. Pero es las empresas que en general tienen los salarios más bajos no son ese tipo de empresas y son las que lo único que les importa es tener menores costos hacen procesos productivos muy simples, con lo cual no, no te pagan buenos salarios y en cualquier momento se van a otro lado donde les ofrezcan una, una cosa mejor, con lo cual tampoco es que hay que morirse porque no tengamos los salarios más bajos, que por otra parte es es medio imposible apuntar a tener salarios bajos, porque es, digo primero que se supone que la, la función de la economía es que la gente viva mejor, no lo uh -huh. no peor con salarios más bajos no, no funciona eso y segundo es que eh, a ver los países hay algunos países desarrollados que sí arrancaron con salarios bajos pero hace 100 años o 50 años pero después en, en general todos los países que se han ido desarrollando han tenido una trayectoria donde los salarios fueron subiendo a lo largo uh -huh. del tiempo nosotros somos un país que no es no es un país de salario bajo tampoco es un país salario alto estamos ahí en el medio y somos lo que se llaman los países de ingreso medio entonces por salario en realidad nunca vamos a poder competir ni con brasil ni con méxico ni con china eh, ni con nadie porque tienen salarios muchísimo más bajos que nosotros eh, medios en dólares eh, así que en realidad Para un país como nosotros es imposible, si quisiéramos, es imposible competir por salarios. Y después la cuestión es, de vuelta, es si quisiéramos, que yo creo que no, porque no es... Digo, no te llevo a ningún lado, porque también eh, si vos decís, bueno, sí, bajemos los salarios en dólares para que vengan las empresas, después nadie consume dentro digo, el, el consumo es una de las partes más importantes de, de la producción del PBI. Entonces, si podés destruirte el salario, también destruyendo el consumo y termina detrayendo una buena parte de tu hormiga. Uh -huh. Con lo cual tampoco en realidad... digo No es una estrategia de desarrollo bajar los salarios para que se instalen un par de maquilas, porque después se te van. y digo Hoy en día China, por ejemplo, está luchando, está tomando un montón de medidas para que sus propias fábricas no se vayan a Vietnam, claro. que es lo que está pasando, claro. porque tiene salarios todavía más bajos que los de China. Eh, entonces a China se le complica, a nosotros es imposible. Y de vuelta no tiene sentido. Si China está está haciendo esas cosas, tratando de poner otro tipo de medidas, porque los salarios de los chinos vienen subiendo justamente porque el país está creciendo, claro. eh, bueno, nosotros no vamos a tomar el camino inverso de bajar más los salarios a ver qué pasa. Eh, eso no no tiene no, no tiene realmente sentido. Me parece que hay que apuntar a otro tipo de industrias. Uh -huh. Eh, que algunas salieron en el mini davos como las tecnológicas la doctora que tiene que ver con la tecnología y el conocimiento etcétera que son las industrias que mejor pagan y además es lo que están haciendo los países que hoy están desarrollados claro digo lo, los países desarrollados hoy en día tienen mucho más de, de todo este tipo de industrias tecnológicas que industrias más básicas de ensamble y todas esas cuestiones que en realidad ya las exportaron hace tiempo al sudeste asiático a México a lugares con con salarios bajos uh -huh. entonces una estrategia de desarrollo tendría que pasar más por por ese tipo de cosas que es lo que hacen los países de rock para mantenerse en ese nivel porque el desarrollo tampoco es un lugar al que llegas y ya está sino que todo el uh -huh. tiempo tienen que estar haciendo Exacto. cosas para mantenerse ahí eh, me parece que pasa un poco por ese lado y no por imitar lo que hacen los países que en realidad son los países pobres que toman algunas partes de la fábrica de los países desarrollados y listo. Uh -huh. Pero no, por eso se desarrollan tampoco. Crece en su economía, pero el desarrollo es algo mucho más complejo y que tiene que ver con, en última instancia, de vuelta es elevar la calidad de vida de la población. Uh -huh. Frank impecable la verdad no sé si te queda algo más este nada espectacular esto sobre todo esta última parte no estoy de hablar de, de la diferencia entre crecimiento y desarrollo que son cosas bien bien distintas este, nada impecable como siempre este repaso por la actualidad económica eh, nos vamos a despedir escuchando una canción que parece que era la que sonaba ahí en el mini davos algo así como simpatía por el demonio sí exactamente y eh... Sí, nada, me hizo acordar un poco a, a todo este tema de las multinacionales y, y las grandes empresas del mini Davos eh, Y además es un clásico de los rolling así que viene bien, viene bien recordar eso Viene bien eh, Sí, no, básicamente eso, no, no mucho uh -huh. más para agregar por ahora Pero en una próxima podemos hablar, profundizar un poco más esta estas cuestiones de, del desarrollo económico Y por dónde puede pasar o no eh, Hay mucha tela para cortar ahí ahí uh -huh. estamos, Fran, buen fin de semana abrazo enorme, nos reencontramos la semana que viene igualmente, un abrazo para hasta ustedes. luego, chau, ahí chau. pasaba el licenciado Francisco Barberis Bosch, y nos vamos con la banda de sonido original del Mini Davos estos son los Rolling Stones, Sympathy for the Devil